Los golpes al bolsillo se vienen anunciando, se vienen registrando y se vienen dando. Ya está anunciado, por ejemplo, otro aumento en el combustible para los próximos días de alrededor del 30%. Y lo que viene también es un sablazo en el servicio de gas. Camus y Gas Pampeana, que es la operadora de nuestra provincia, pidió un aumento que escala al 421%, según hemos conocido en los últimos días. Rodrigo Espinosa es el gerente de Relaciones Institucionales. ¿Cómo te va? Te saludo. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por el espacio. Bien, eh, contanos eh, por qué este esta, esta solicitud, de un aumento, bueno, estrafalario, podemos decir, para los bolsillos populares. Sí, mira, Juan Pablo, a, aprovecho para agradecerte el espacio, porque la verdad es muy importante para nosotros poder transmitirle tranquilidad a los usuarios, porque las cifras que trascendieron, si bien son ciertas, son inexactas y no tienen una aplicación directa en la factura final del usuario. Si me permitís déjame repasar brevemente cómo surge este número. Claro Las compañías Camusi, como el resto de las licenciatarias de distribución de gas de la Argentina, han preparado lo que se llama informe de exposición, que no es más ni menos que un diagnóstico de cuál es el estado de situación de las compañías. Y eso está publicado en la página de Lenergaz para que cualquiera de cara a la audiencia pública pueda consultarlo. El número de 421% que vos bien marcás es el atraso tarifario que el Estado argentino tiene con la compañía. ...con Camusi y, y, y los montos equivalentes para el resto de las distribuidoras. Un Estado argentino que celebró un contrato de concesión con empresas... ...y que no cumplió por decisiones unilaterales y, y definiciones de los distintos gobiernos de turno. Pero en definitiva, hay una falta de cumplimiento del Estado argentino respecto a la tarifa de Camusi. ¿Cuándo surge este atraso? A partir de octubre del 2018 se vuelven a interrumpir los contratos, se vuelve a violar el marco regulatorio... Y la, la industria empieza a transitar un sendero de congelamiento tarifario. Cuando vemos qué pasó entre octubre 18 y diciembre 23, vemos que lo que se nos debería haber otorgado, o lo que nos falta otorgar, es este 421%. Ahora bien, Juan Pablo, cuando vos mirás qué pasó con otros indicadores de la economía en el mismo periodo, podés observar que los salarios aumentaron un 2.100% que la inflación acumulada es de 2.500%. Sin embargo, nuestra tarifa apenas se movió a 400. Esto lo que evidencia es que es imposible sostener una operación cuando los costos se multiplican por 5, por 6, por 7 y los ingresos no permiten afrontarlos. Ahora bien, imaginemos como situación hipotética que esto es un, una persona que ingresa a una terapia intensiva y el médico de emergentología lo primero que hace es un diagnóstico. Es lo que ¿Quién sería la, la persona...? En este caso, la empresa. Estamos Camus sería un... la persona en terapia intensiva. Sí, sí. Las uh -huh. empresas es, están eh, eh, en una línea prácticamente asfixiante con realmente serios problemas económicos financieros. Todas las compañías, pero hablo en nombre de Camus. Lo que te estoy queriendo transmitir es que este informe de exposición no es más que un estado de situación de las compañías. Ahora bien, será el Estado, a través de los organismos competentes, por ejemplo, el Energas, el que va a determinar cuál es el mejor tratamiento, es decir... ¿Este 421% cómo se implementa? Si es que se implementa, hay una audiencia pública mediante y hay definiciones que son ajenas a Camusi que se deberán tomar. ¿Podrá ser escalonado o no a lo largo del tiempo no? Pero en definitiva... De todos modos, y, y, de, y te interrumpo, pero por supuesto que después sí. seguí con la explicación como quieras, pero el, el 421 que pide Camusi es para que como pedido, ¿está claro que esto después será determinado por el Estado? Obvio. Que en este momento parece muy... Este, permeable a, a escuchar a, a Camus y, a, y en general a, a las empresas y a las multinacionales, pero digo, ese 421 lo piden para febrero, para la facturación de febrero ya, no es que sí, lo piden para... Sí, exactamente, Ajá. lo que nosotros pedimos, y, y no pedimos 421, 300 o 600, nosotros mostramos cuál es la foto, de nuevo, sí. insisto, con el diagnóstico. Ahora es... bien... Imagínate vos, en, en tu situación particular, que tu empleador haya decidido que mientras todo aumentaba a 2.500%, tu salario aumente 400 en el mismo periodo. Digamos, sin ánimos de discutir, lo que pasó en la Argentina es algo irracional, que en algún momento hay que empezar a normalizarlo, porque afecta a todos. El usuario que no paga una tarifa, o no paga lo que vale la energía, después discutiremos valores, etcétera pero que no paga lo que sale algo, termina siendo afectado, de manera directa o indirecta. ¿Directa porque porque hay muchos usuarios en toda Argentina que no gozan de gas natural. E indirecta, ¿por qué? Porque en definitiva, cualquier atraso tarifario de cualquier ámbito de la vida, después recomponerlo, es mucho más complejo. A lo largo de todo este tiempo que te mencionaba, 2018 a la fecha, y por la fecha notarás que hay gobiernos de distintos colores políticos, sin embargo los atrasos fueron los mismos, el día que la, la vez que más tarifa se nos dio, fue como máximo la mitad de lo que registró la inflación ese año. La mitad, vuelvo al ejercicio de cualquier oyente que pasara así, los ingresos, los salarios o, o lo que sea no hubiese aumentado el ritmo de la inflación, es imposible sostener una operación. Sí. Ahora bien, el otro punto que es importante resaltar es que Camusi no incide en la formación de precios de la factura final. Y esto creo que es el punto más importante. El usuario de La Pampa o de cualquier provincia de la Argentina, pero vamos a La Pampa, el 80% del valor de lo que paga de su factura, pongámosle una factura de mil pesos... 800 pesos lo que paga es el valor del gas, la molécula, la materia prima, que nada tiene que ver con Camusi, ¿sí? y los impuestos, es más, Juan Pablo. Yo te puedo decir que paga 50% de gas, casi 30% de impuestos, y la parte que le corresponde a Camusi es apenas un 14%. Es decir, tenemos un peso muy chico en la formación de la factura final. Sobre esa proporción muy chica en la que está aplicando este 421%. Pregunta, vamos a este ¿sí? monto del 421%? Eh, ¿está pensado con la existencia del subsidio aún? Es decir, si si, si se quitara el subsidio, ese incremento sería aún mayor? No. Tamusi no tiene subsidio alguno del Estado nacional. El subsidio que otorga el Estado nacional Claro, lo tienen es, el, el, los ciudadanos. ¿Y ciudadanos? Lo tiene o el usuario? O lo tiene el productor del hidrocarburo. Pero por eso es digo, es, es decir, de pero en, en el en el bolsillo impactaría no solo este 421 que, que pide Camusi, sino en caso de ser quitado el subsidio para para el que paga concretamente la, el incremento real sería más alto aún. Es que sería una situación hipotética, Juan Pablo, porque no no, sí, no sí. ha trascendido quita, por ejemplo, de, de de zona fría, de los subsidios a, a los distintos niveles socioeconómicos. Y sí, bueno, qué pasar? sé yo, el, el, no, el presidente no sé, repitió repitió mucho que... Algo, sí. Es algo que excede nuestra competencia. No, yo, claro, sí, ya sé. Yo sí, estoy, ¿sí estoy te tratando te de contar? ponerme en la piel de las personas que pagan el gas, obvio, que para mí son obvio, las que están realmente en terapia intensiva. Obvio, en obvio, totalmente de acuerdo. Ahora bien, los números, los porcentuales, asustan, y es natural. Cuando uno dice 400 de aumento, parece una locura. Ahora bien, llevémoslo a pesos que es lo que realmente el usuario eh, percibe al momento de eh, eh, afrontar un aumento tarifario. 420% que, que solicita Camusi o que diagnostica Camusi como la, lo mínimo necesario para ponernos al día, implica factura final que va a abonar el usuario sumarle 1.500 pesos. En Repito, febrero, por si no queda claro. En febrero, El 420% implica 1500 pesos. Eh, por supuesto es plata y para algunos no, era en Pero 1500 pesos poca. en qué en qué momento? Desde vamos En una situación hipotética, sí. Vamos Por eso, pero en julio así. ¿cuánto va a ser? No, no, no, no, siempre lo mismo, vamos a la situación hipotética. El atraso es 400% para hablar de números sí, redondos. Sí. Sí, si en febrero ese 400 se aplicara automáticamente. Sí. ¿Situación hipotética? Estamos hablando de 1.500 pesos. Si fuese gradual, menos. Pero vamos a la situación hipotética. De nuevo, no nos gusta hablar sobre hipotéticos, pero imaginemos esta situación. Estamos hablando que recomponer una industria que está totalmente dañada implica 1.500 pesos. Insisto en algo, para un oyente puede ser mucho, para otro oyente puede ser poco, por eso quiero ser muy prudente con el número, pero si lo llevamos a costos de productos de la canasta básica, Básicamente podremos ver que este aumento es menos de un litro de aceite, lo mismo que un kilo de azúcar, pero muchísimo menos que un, que un kilo de yerba y muchísimo, muchísimo, muchísimo menos que un corte de carne vacuna, cualquiera sea el corte. Entonces, lo que estamos hablando, y creo que es importante, y por eso insisto en agradecerte el espacio, es que las cifras asustan, pero hay que contextualizarlas. Porque nosotros, de nuevo, no estamos diciendo que la factura que hoy está pagando el oyente se va a multiplicar por 421, bajo ningún concepto. Y si ayuda a entender el ejemplo, llevémoslo a otro caso. Por ejemplo, un paquete de harina, por hacerlo simple. La materia prima de ese paquete de harina es harina, es el trigo naturalmente. En nuestro caso es el gas. No tenemos nada que ver con ese valor. Después hay alguien que lo trae al centro de consumo, por ejemplo, al supermercado, al almacén. Es el costo de transporte, tampoco tenemos ninguna incidencia nosotros. Después está el Estado Nacional, Provincial, Municipal, si correspondiera, que incorpora impuestos. Tampoco tenemos nada que dar nosotros ahí. El valor que nos corresponde a nosotros es la ganancia que le queda al almacén de barrio por vender ese paquete de harina. Eso es exactamente lo mismo que sucede en Industrial Gas. Bueno. El ¿Gas? Sí, no es son, nuestro, el eh son te te entiendo el, el rol que ocupas, digamos, más vale como gerente de relaciones institucionales de Camusi, pero este tipo de comparaciones, creer que Camusi es o un empleado que cobra un salario o un almacén de barrio que se queda con una pequeña ganancia del paquete de harina Las comparaciones, me parece, no quiero decir que son odiosas, como dice el viejo refrán, pero eh, más que aclarar, me parece que confunden. Pero bueno, es mi opinión y, y la contrasto con, con la que estás diciendo, no, que por ahorita. supuesto que tenés toda la libertad de, de seguir sosteniendo. Pero por supuesto, y las opiniones son válidas, y el objetivo de la comparación es simplemente intentar llevar a criollo Conceptos que son difíciles de entender porque son jergas técnicas. Cuando hablan de tarifa de distribución, valor agregado de distribución. Por supuesto que son números y son terminologías que son complejas para el usuario. Las comparaciones a nadie le gustan, evidentemente cuando uno tiene que bajar porcentuales a pesos, ahí la cosa empieza a cambiar. Incluso te invito a comparar cuánto es el consumo de, de la electricidad en la propia provincia. Y vas a ver que lo que se ha producido en el ámbito del gas natural es un desfasaje... ...fantasioso de los costos reales de la energía. Uh -huh. Sí, sí, es algo que se viene este de algún modo diciendo. Ahora, yo te pregunto, desde 2018 hasta hoy... camusi sí. ¿perdió plata en la Argentina? ¿No hizo negocios? es total y absolutamente deficitaria... ...lo podés comprobar uh -huh. perfectamente en los balances de la compañía... ...que son públicos, Camus y Gaspampeana cotizan en bolsa... ...y como tal está obligada a publicar balances... ...ingresa cualquiera a la CNB y lo puede ver son compañías deficitarias y qué tal como la han las distintas audiencias públicas, con los ingresos que nos da la tarifa, apenas paga, podemos pagar sueldos. ¿Y, y por, qué, por, qué, por qué se sostuvo una empresa tan poderosa que tiene espaldas internacionales? ¿Por qué no decide dejar el sí. servicio? Mirá, eh, lo de espaldas internacionales, no sé a qué te referís, porque Camus es una empresa 100% nacional de capitales nacionales, no es una compañía multinacional, en primer lugar. En segundo lugar, porque nosotros, uno, tenemos una responsabilidad, que es un servicio público concesionado. Nosotros somos totalmente responsables del servicio que brindamos y no vamos a cerrar la persiana de un día para el otro. Segundo, porque también se invirtió mucho dinero en hacer que esta compañía crezca a los volúmenes que creció. Solo por darte un ejemplo, Juan Pablo, cuando nosotros tomamos la concesión en el año 92, teníamos 600.000 usuarios en Pampa hoy ¿no? tenemos 1.500.000, crecimos 128.000 localidades abastecidas, teníamos 86, tenemos 260, crecimos un 200%. Mira todo lo que crecimos y para infraestructura, esos caños de distinto tamaño, teníamos 12.000 kilómetros, tenemos 40.000, crecimos 190%. Todo eso lo hicimos con incumplimientos contractuales en la mayor parte de nuestra historia. Imagínate cómo hubiese sido la historia de la Argentina, no de Camuzzi, si hubiésemos pagado lo que vale la energía. Argentina es la segunda o tercera reserva mundial de petróleo y de gas. Repito, segunda o tercera reserva mundial de petróleo y el gas. Eso es vaca muerta, es historia conocida. ¿Qué distinta hubiese sido nuestra historia si hubiésemos podido potenciar ese recurso que tenemos ahí abajo? Lo mismo pasa en la energía. Después, Juan Pablo, por supuesto que hay vaivenes y las discusiones, todas son válidas y todos los puntos son válidos. Lo que creo que es importante dimensionar es que no podemos seguir permitiéndonos no pagar lo que salen las cosas porque pagamos lo que vale cada uno de los bienes y servicios, en energía tiene que pasar lo mismo, porque si no, el afectado es el usuario, como te decía antes, aquel que no puede gozar del gas natural, o aquel que, porque de manera unilateral y casi fantasiosa, alguien decide congelar las tarifas, en algún momento de la vida, eso se tiene que recomponer, y por supuesto el esfuerzo termina siendo mucho más grande. ¿Hasta, hasta cuándo dura la concesión de Camusi? La concesión de Camusi por contrato eh, finaliza en el 2027, pero el mismo contrato de concesión establece 10 años más. Bien. Eh, ¿Es interés de la empresa continuar, supongo? Pese Bien, a todo esto supuesto. que contás. Uh -huh. Pero por supuesto, por supuesto. Amamos el, el, el, lo que hacemos, amamos el servicio que brindamos, tenemos un tremendo respeto por el servicio público que brindamos. Nuestra gente, gente que viene de gas del Estado mayoritariamente, lo que muestra un grado de compromiso, la verdad, eh, intachable, por supuesto que hay una renovación generacional, etcétera, pero son industrias que son tremendamente tecnificadas y que hacen todo lo que hacen con un gran amor al servicio público que brindamos. Si no, no habría otra manera de poder sostener una operación. Rodrigo, te agradecemos el contacto. Gracias a vos por el, por el tiempo. Un abrazo. Rodrigo Espinoza es el gerente de Relaciones Institucionales de Camusi, que eh, entre los aumentos que se vienen ha pedido un 421% de incremento para el mes de febrero. Camusi, esto es, es como un círculo que se cierra de la historia argentina, que se cierra y que se vuelve a abrir, y que se cierra y que se vuelve a abrir, así decididamente. Eh, Camusi se creó en el 92, eh, en aquel momento, con el gobierno de Carlos Menem, el neoliberalismo peronista que tuvo la Argentina, Cuando Roberto Dromi, uno de sus ministros, el que organizó la reforma del Estado, sí, el mismo nombre que tiene esto que eh, Milei viene a hacer ahora, reforma del Estado, dijo que todo lo que pueda permanecer en manos del Estado permanecerá en manos privadas. Aquel lapsus histórico que está en el documental Las Patas Cortas, siempre recomendable, más ahora que nunca. Bueno, eh, ahí comenzó el proceso privatizador de la Argentina, el remate de las joyas de la abuela, que fue un regalo y que se hizo en medio de una ola también de corrupción, de leyes malavidas con este, personas ajenas al propio Congreso, sentadas en las bancas para que se fingiera la, que hubiera quórum, bueno, todo eso pasó y Camusi se quedó con el servicio de gas, así como eh, Telefónica se quedó con lo que era Entel y así sucesivamente. Esto que los de mi generación, ponele, los que hoy tenemos 50 años o un poquito más o un poquito menos, lo tenemos sabido y naturalizado, posiblemente otras personas más jóvenes no han repasado porque tampoco el sistema educativo se ocupa demasiado de repasar esos años que parecen recientes y a lo mejor no, no lo son tantos. Bueno, ese proceso de los 90 eh, deriva en esta situación en la que eh, las empresas a cargo de esos servicios que son públicos, que uno imagina eh, son públicos obligatorios para las personas y el Estado está comprometido a darlos, esas empresas hoy tienen el manejo y muchas veces lo pueden usar como se les antoja, por supuesto, presionan, extorsionan, en fin. Eh, son las 10 y 33, estamos en la mañana carmesera de verano.